la música se mueve son las 6 y 7 y 9 Bienvenidos de la semana, este es el tema más sonado. un triunfando este tema, está triunfando cry, cry Oceana Allá donde voy lo escucho, es tremendo Este es el remix, es nuestra canción de la semana Bueno, en la página web en www.lamusicasemueve.net Podréis ver el vídeo original, ¿eh? el tema de la canción original No de esta, porque esta no tiene vídeo Así que bueno, la, el vídeo de la canción original lo puedes ver en lamusicasemueve.net Raúl Fartante, Música se mueve Me llamas al estrés Porque quieres cambiar El tono del salón estas sata que te quieres morir súbitamente todo eso paso últimamente y cuando llego allí me invites a salir vestida de princesa y un taxi nos espera y el mundo se acelera cien mil bares en esta noria retratos de una noche en los fotomatones y sin dudar te sigo hasta el metro tribunal cristal aeropuerto para ver tumbados en el suelo despegar un avión en el cielo y sin dudar me plantas beso que me hagas huele a queroseno no que más da que respiro tu aliento dame más razones con hielo que mudar vivir cerca del mar recuerdo como dijiste que yo era un tipo raro que éramos opuestos debo ser muy kamikaze y aun espero que vuelvas en penjarme nadie sabe que si llamas habrá guerra Tribunal, cristal, aeropuerto Para ver, tumbados en el suelo Despegar, un avión en el cielo Y sin duda, tú me plantas un beso Que me hagas, huele a que no se lo Que más da, yo respiro tu aliento Dame más razones con hierro Recordar un día de estos Nuestros pies saliendo de tiesto Ahora que eran buenos tiempos Ojalá te Un que me hagas Huele a que no seno Que más de, Yo respiro tu aliento Dame más Razones con miedo. Empecemos el pol 314, este bipolar Así suena esto en zona 69 Bueno, saludamos a nuestras emisoras A la gente que nos escucha a través de la FM A Asturias Radio A DLCSR A Gravedad Cero Radio A Nueva Onda Radio, Onda junkera One Digital Radio, Radio Arena Radio Energy, Radio Isla Baja en Radio Señorial Gracias a todos por emitir este programa Y gracias por apoyarnos, eh Y a toda esa gente que nos escucha, un saludo seguir aquí en zona 69. Eso sí que adelante. Ahora, lo que llega es esto. Ponle sonido a tu ordenador. La música se mueve.net. I mean the ones, I mean like she's the one Kiss her, touch her, squeeze her bones The girl's afraid she'd drive jeep And live on the beach I'm okay, I won't play, I love the bay Just like I love and run Venice Beach and Palm Springs Summertime is everything Homeboys banging out All that ass hanging out Bikinis, and bikinis, martinis No wienies, just a key. Representing yeah. Este el estreno mundial, esta semana el nuevo tema de Katy Perry, por fin Ya tenemos nuevo tema de su segundo álbum Su segundo álbum se va a llamar The Night Dream, el sueño adolescente en principio se publica que la fecha de lanzamiento podría ser el 24 de agosto Este nuevo disco de Katy Perry aún se está preparando Pero ya tenemos single adelanto de este nuevo tema Bueno en un ratito hablamos eh, por aquí con los chicos de Super Submarina, ¿ok? Aquí en Zona 69 No te muevas porque seguimos adelante con más temas temas como esto que llega Aguilera. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero ¿Cómo no me voy a reír? Es de fiesta. Zona 69. Won't listen to any advice Mom's telling me I should think twice But love's to my own devices I'm addicted, it's a crisis My friends think I've gone crazy My judgment's getting kinda hazy My steez is gonna be affected If I keep it up like a lovesick crackhead <laughs> What you got? El nuevo sencillo de Keisha Your love my drag Aquí está Keisha Bueno, y por fin los en 20 años que llevarán por lo menos Han cambiado aunque sea por un día de cabecera Y han puesto el tema de Keisha Ese TikTok, el primer tema de Keisha Bueno, pues en una cabecera de los Simpsons En la que aparecen todos los miembros eh, Todos los ciudadanos de Springfield Mira el vídeo porque está por ahí colgado por internet ¿eh? En Youtube creo que no Porque lo han quitado los de la Fox Pero por ahí está colgado en internet a quién llega Rihanna Damn, she says to me I hear the pain in her voice Then we danced underneath Tus canciones favoritas, Zona69, arroba, lamusicasemueve.net Super Submarina, son una banda de la generación del AVE, un grupo de rock muy auténtico formado por cuatro veinteañeros, un grupo con estilo propio y su primer disco se llama Electroviral, un disco con sonido contundente y letras frescas y trabajadas. Hoy hablamos con Pope, el bajista del grupo. Pope, muy buenas. ¡Pope! Hola, buenas, José, ¿qué, ¿qué tal? La música muy bien, es genial, vuestro vuestro disco eh, Nosotros estamos pinchando en Zona 69 el tema LN, Granada, que es un tema genial Bueno, eh, cuéntame un poco, Pope, ¿cómo se formó la banda? Bueno, pues la banda éramos amigos desde siempre Y al principio de 2008 decidimos montar un grupo como cualquier otra cosa Y en enero de 2009 publicamos nuestro primer EP que se llamaba Tiento Cero Eh, con cuatro canciones, luego en abril salió el segundo EP, llamado Super Sumamina como grupo y hasta enero de este año, bueno, febrero de este año que ha salido el extroveral. ¿Cómo habéis vivido la grabación de este primer álbum profesional? Bueno, pues la verdad es que nos sentimos muy contentos con esta grabación porque ya habíamos tenido experiencia grabando la tarde, estamos aprendiendo nuestra profe nuestra profesión profesión perdón y Y, y nada Nosotros muy contentos Porque habíamos grabado Los mismos Las canciones Con el mismo producto Con el que ha salido Y la verdad que el, el trabajo con él Ha sido fantástico Porque él entiende Perfectamente nuestra música nosotros lo hemos adaptado Muy bien a él. En este disco Hay temas como Por ejemplo 21 Un tema que habla De nuestra generación ¿No? De lo que Ajá. tenemos Por delante De orientar nuestros pasos Háblame un poco eh, De este tema Bueno Pues la verdad es que el, el tema de Habla de la generación De, de del siglo XXI, la, normalmente las letras las suele escribir José y lo demás aportando las demás música y bueno, y habla de la generación del XXI, de lo que hoy es, lo que pasa actualmente y, de, y habla después de pues, nuestra generación. temas como eh, Ana, que es un tema que ya estaba en vuestras maquetas anteriores, es un tema que ha sufrido algunos cambios, ¿no? Sí, claro, hemos, siempre estamos, como ya te he comentado antes, estamos aprendiendo y estamos evolucionando, intentando encontrar nuestro nuestro sonido que nosotros nos sentamos más, más, orgullo, más orgulloso, orgulloso de, y bueno, y, y se nota en la grabación de, del disco que las canciones están creciendo, pues, tanto las que hemos grabado como las que hay, como los temas. Música Tienes treinta años Y ahora tienen los chicos de Super Submarina? Bueno, pues nosotros escuchamos de Artin Monkey como Wilco, FanFest, ¿no? Uh -huh. Bueno, el grupo nosotros nos vemos muy en el, en el territorio europeo, que es donde nos sentimos, pues más gusto y donde, donde la música que más escuchamos. ¿Tenéis gustos musicales diferentes? ¿Cada uno escucha una música? ¿Escucháis más o menos lo mismo todos? Más o menos escuchamos lo, lo mismo todos. Juan Carlos a lo mejor quiere usar un poco más de, de la tónica, que escucha un poquito más electrónica pero normalmente escuchamos todos lo mismo. ¿Cómo componéis vosotros vuestros temas? Como te he comentado anteriormente, José lleva una idea local con las letras y un ritmo de música y luego ya cada uno vamos portando nuestra nuestra idea y hasta que la canción no nos sentimos todos a gusto con ella, pues ni sale a la calle ni la grabamos en nuestro estudio que tenemos propio y bueno hasta que no estamos contentos la canción no sale no sale a la calle. ¿Cómo definirías eh, en pocas palabras o en muchas palabras la música de Super Submarina? Si hay alguien que nos no conoce, <risa> hay alguien que nos no conoce que esté escuchando, ¿cómo le venderías tú el disco ahora mismo? <risa> bueno, pues... La mejor manera de que la gente sepa que lo que su, es Super Submarina es escuchándolo, pero bueno, la, nosotros pues, por encargarlo de alguna forma, pues puede ser música por rock, indie noise, power pop, estamos entre, entre esas líneas, pero yo creo que, y sigo pensando que la mejor manera es escucharnos y a cada uno que dé su propia opinión. Bueno, estoy yo por aquí mirando vuestra biografía, que aunque lleváis pocos años, eh, no, habe, no habéis parado, ¿eh? Por ejemplo, no, no, la verdad es que estamos muy contento de todos los conciertos que estamos teniendo y hemos tenido un año el año pasado muy cargado de, de 70 conciertos y este año la verdad es que está funcionando bastante bien la cosa. Ah, por ejemplo, tocasteis en el Band Music Week del MTV Barcelona o, por ejemplo, fuisteis nominados en la quinta edición del Festival de Cine Español de Málaga y quedasteis, por ejemplo, finalistas en el tercer concurso nacional de videoclips de Lemon Pop. Eh, sí, sí. Con todo este arsenal de, de eventos, de conciertos, de ya hasta premios, ¿cuál es el sitio o el, el evento al que os gustaría ir? Bueno, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de los festivales que tenemos este año, porque además es año que estamos en festivales y tocar en el futuro, tocar gente como que la vamos a tocar como Planeta Sidoní, o tocar en el Sonorama, en el Love Coco... Como editor y placebo, la verdad es que nosotros muy contentos Porque además de que es nuestro primer año de festival Encima también con tanta gente y gente que nos gusta muchísimo Y gente tan importante, pues nosotros ya un logro muy importante Déjame llorar que estaba escrito en mi destino Que el frío llegara y yo no tendré puesto el abrigo Bola de calor dúbabe cuál es tu banda favorita, esa banda que llevas años siguiendo. Bueno, pues yo la banda que para mí más me gusta es, es Telefoni. Y bueno, y también pues soy amante de Wilco y de Arctic Monkeys, por supuesto. Vosotros sois una banda del siglo 21 y como buena banda del siglo 21 tenéis contacto con vuestros fans con la tecnología eh, a través de MySpace, a través de Facebook, Eh, tenéis contacto con todo el mundo ¿no? por ejemplo, tenéis vuestro MySpace que es myspace.com barra supersubmarina donde se puede escuchar vuestros temas exactamente, ahí para escuchar todos los temas actualizamos la lista de conciertos también colgaremos todos los vídeos los videos que vayamos haciendo y luego también tenemos el Twitter, el, el Twitter, tenemos Facebook, tenemos Twitter, donde el contacto con nosotros es directo y la gente nos puede preguntar todo lo que quiera que nosotros estaremos contestándole a ella. Además tenéis una página web que aunque ahora mismo no está operativa, dentro de Ajá. poco lo estará. ¿Cuál es la dirección de esa página web? Pues www.supersumaina.es Bueno, pues Pope, ha sido un placer tenerte aquí unos minutitos en Zona 69 y nada, seguiréis sonando en nuestro programa. Bueno, nada, un placer. Vale, muchas gracias. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. Y tú, ¿te atreves zona 69? Descarga el podcast. a boca piccita va bene se tu le parla mezza americano quando sa fa l'amora sotto luna come te vene en cape di Idoviu fa pal americano Bye. divertido para bailar este We Don't Speak americano la música de Yolanda Be junto a Decap así suena esto en Zona 6-9 o seas bienvenido, bienvenida a la zona de marcha Zona 69 Ahora llega la música de Tom Boxer junto a Antonia, este morena así suena esto en Zona 6 -9. cerramos la sesión bailando temas como este de Zona 69 con Tom Boxer, este excelente productor y DJ Y este, uno de sus últimos pelotazos, Morena Bueno, te recordamos que durante toda la semana, siempre que quieras Nos puedes enviar un email, por ejemplo a zonas69.lamusicasemueve.net Nosotros en la siguiente edición lo leeremos en la antena Nos puedes comentar lo que quieras, o también a través del grupo Entras en grupo69.lamusicasemueve.net Sin tres w dobles ni nada En ¿eh? grupo69.lamusicasemueve.net Y ahí está el grupo donde nos puedes seguir Y donde puedes comentar lo que quieras O también ahora en 20 ¿eh? Buscas en páginas, 20 páginas Buscas zona69 y ahí te aparecemos También en la página web 3 suedores la música se mueve la semana que viene mucho más se feliz pásalo bien saludos de raúl Fernández Thinking, thinking thinking about you every single day guess I'm really missing missing you and all those things we used to used to used to used to do Hagar hey what's up you used to used to be just me and you I spend my time just thinking, thinking thinking thinking about you every single day guess I'm really missing missing you and all those things we used to used to used to do Hagar hey what's up yo what's Can up what's up, what's up? Halfway, right 7c across a universe and all the other galaxies just tell me where to go just tell me where you want to me I never get my, myself myself to take me where you be cause girl I want I, I, I want you right now I travel at ten, ten. I travel downtown wanna have you around round like every single day I love you always wait I meet you halfway right Científico Stephen Hawking asegura que é perfectamente racional considerar que existe vida inteligente en outros planetas. Stephen Hawking de buracos negros e cousas deste tipo pues, sabe moito, pero de, de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, ou se ti si ves un alien, un tipo de dous metros, con forma de lagarto amarelo tal, acojona pero despois son son unhas belísimas persoas. Das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar. Este colectivo de abducidos, respetados polos máis reputados ufólogos, reúnense cada domingo aguardando a chegada da nave nodriza. Pois mira, nos por exemplo eh, quedamos en Bonaval todos os domingos cunha bolsa grande de, de palomitas e eh, eh nada, miramos para ceo, esperamos, esperamos. Porque tamén somos conscientes que O concepto espaciotemporal del ese distinto ¿no? la música se mueve la música se mueve son las 69 producido por raúl fernández, ¿La fernández? ¿La 3 w